On the fractured screen, the dreadful poem scrawled upon the front with There's a policeman with an honest scene whose head is on the pole. He grunts as he fills his with ball, feeling peeling over knees. He briskly frisked the Tom remains, dropping the print prints a and stains And THO The situation and tragedy Grand Alpha slick with soap, Cliffhangers with no hope, the water gallery, the flooded gallery. There's a murderer at the matinee. There are dead men in the aisles. The patrons and the actors draw a curtain if the show is through. Silent looks to with the cues but the fools and bastards smile like in an 1998 show. The tart song no one ever sings. The cabaret chorus line, the comedy divine, We're bulging like our puppets, scrolling the bulging eye of Pines, the story of a Buenas noches y a toda la gente Bienvenida esta noche a sentir Radio Cuca La emisión de Radio Cuca A la radio libre de De ¿eh? esta ciudad, del capital del autodenominado principal de Asturias Del autodenominado Reino de España Bueno, te iba a decir Reino de las Españas, pero como para que me sienta de alguno decirlo en plural, hostia. Tenía yo un amigo ¿m? que decía eso de que gustaba y el nombre del su país, refiriéndose a Asturias, porque tenía el nombre en plural. no deja de ser una cosa guapa, ¿no? Eh, el no asumir que esa, esos shaules de tierra pues, bueno, tienen que ser eh, monolíticas. Básicamente, yo cuido que, como bien decía ¿eh? alguno de los que, en este caso, ya era para argumentar el, el rollo ese de los amigos de los bables de, de que el asturiano nunca podía ser una lengua de verdad porque se falaba... diferente en cada valle. Oye, estoy eh, totalmente de acuerdo con lo que con lo de que el asturiano se fala diferente en cada valle. Seguramente el castellano también se fala diferente detrás de cada encina. ¿eh? Y el catalán, no sé, pa un lado y por otro de cualquier río y el gallego y el alemán y el italiano y ay, ay. Yo también estoy de acuerdo, aunque ¿eh? en eso de que el asturiano ¿eh? no, tiene, no tiene de ser una lengua oficial, sencillamente porque pienso que ninguna lengua tiene por qué, ¿eh? tendría por qué ser oficial. Y si de alguno todavía no se pescanció, supongo que al oír este es. ¿eh? Y estas reflexión es danicio eh, Ya tienen que tener bastante claro Que lo que está sintiendo eh. Oye, jueves Está eh, dando la noche Y por fortuna está nublado Así na que está bastante oscuro Recuerda la noche Recuerda la noche que está por venir Cualquier día anedonia Volverá a ser el primer programa de la noche De los jueves en Radio Cuca. Esta noche tengo ya que dar la bienvenida a mi amigo Macetu que ya te ha metido en el chat, ya sabéis que cualquier otro ¿m? de los que te has a anedonia en directo el día 5 de junetu a las 21 y 10 minutos de la noche que son ahora mismo, pues coño, ¿eh? que se mete en el www.radiocuca.org, si ya que tiene algún tipo de dispositivo que permita el acceso al internet, ¿Eh? que se meta que se meta ahí y pues metes al chat si da la gana y si no hizo la gana que no se meta joder que en este programa fomentamos mucho eso de, de que cada, un, cada persona cada individuo exerza la, su voluntad pues joder estaría bueno tener que andar diciendo aquí vete que te al chat también podías es que si sí, llamar por teléfono pero paso desde el número porque joder no tengo yo ganas si alguien no sabe y que llamar que llame yo cojéelo o no lo cojére según también puede mandar un WhatsApp No tengo la puta dónde, pero pues mandarlo si siquiera, seguro que, ¿eh? seguro que la mayoría de la gente que está sintiendo ganedónea, manda un, un mogollón de, de whatsapps de esos y mandáis los Ya pues digo, no sé quién es joder, de, de la lista ¿eh? de contactos, pues mandáislo a uno. También podéis mandar la radio, Radio Cuca sé sí que tiene Facebook y tiene Twitter y estas cosas, pero yo no les miro de sí que. por poder, puedo decir por poder lo mismo, podéis mandarlo si queréis. Night en un Está mirando nada más tarta en el chat, pero todavía no puso nada. Estará pensando a ver de qué. Eh, de que va la cosa esta noche que es lo que lo que tiene que poner pues mire la cosa esta noche en eh, de que tenía yo ganas de bueno es de hablar de un tema todos los hermanos de hogares de hablar de algún tema no y todos los hermanos de eso. de estas hermanas preguntaron me he dijeron me salió la conversación por entonces de es pues, vaya una manera de introducir el tema pero es que seguro que no y exactamente verdad bueno pues muchas veces la mayoría de ellas sí es verdad no sé si hay alguna que no es verdad pero en todo caso si no y verdad y de manera inconsciente bueno porque Ay, esto vale y es que el micro está como una carretera tengo que andar con, con cuidado bueno pues que ya sabes que bueno o sea y toda la tría que tengo yo con, con el con el ¿eh? con el personaje ese de la de la novela mom con el barranqueros sí, y hombre que Eh, bueno, pues refugaba las mentiras hasta les hechos de casualidad y ¿eh? sin querer y sin conciencia. O me pues, eh, a ver, si yo idolatro a ese paisano, supongo que mentira consciente no podrá ser. De hecho, hoy pasó una una cosa por la mañana que llevóme a pensar. Yo ¿eh? me también a pensar. Y de verdad, coño, que pasó hoy por la mañana, joder. Uy, no niña no, no mentira, niña para Eh, Para introducir el tema, ni hostias, y que me joder, hostias, y si digo que me pasó, y que me pasó, si no queréis creer, el problema vuestro, esti. a mí, hostias, bueno, historias. A ver, de la, de la movida que, que vi esta mañana, y que bueno, pues estaba una gente en el, en el entorno de, de una acción formativa, estaba, bueno, pues haciendo una, una dinámica que consistía en, bueno, pues, En rellenar, en responder a una serie de de preguntas. ¿Mm? Eh, la dinámica de Iván pone a fomentar el, el autoconocimiento, el conocimiento de, de la propia de la propia persona, un aspecto bueno pues bastante importante y, pues, y interesante. Autoconocerse bien. También es verdad, también es verdad que eso del autoconocimiento Muchas veces cuando faes una pruebas test de autoconocimiento, de autoconfianza y tal, los resultados pueden dar un poco para allá, porque ya sabéis que en general tores pruebas que si test de personalidad, que si eso pues de autoconocimiento, de competencias y demás, tan lo que se diz, validaos ¿Mm? Normalmente están validados y no tan validados, madre mía. Bueno, la historia y que están validados y la validación y otro que la comparación, ¿eh? validez, fiabilidad, que sé yo, todas estas cosas, ¿no? igual me confundo con el término. Si he ido a algún estadístico, ahí pues yo digo lo de sí, pero oye, metí vos el chat y, y corregime, ¿eh? total no se mete ahí, o sea que no pasa nada, pero bueno. Pues que normalmente eso de la, de la validez eh, quiere decir sencillamente la comparación con la población general. Entonces es la, la, la puntuación y alto o baja en comparación con la de la población general. Claro, eh, el hecho el este de comparar con la población general pues tiene un, un defecto, un defecto importante. y que les personas con una manera de ser, de pensar, de actuar heterogénea, no no entrenen, dentro de lo, de lo que se pruebas pueden medir y entonces es la, su conducta hetero heterogénea pues bueno pues puede derivar en una medición incorrecta ¿eh? y que yo qué sé pues por ejemplo eso en ¿no? el aspecto del autoconocimiento autocon o de la autoconfianza te han resultados Eh, bueno pues como si esa persona tuviera muy poco autoconocimiento o, o muy poca autoconfianza. Mm, por ejemplo, en sin ir más allá, la mayoría de los test de, de competencias que miden la competencia baja la redundancia de autoconfianza, miden en, en, la, en lo que lleva la autoconfianza, eh, midenla a través de una serie de ítems. ha una serie de, de preguntas que normalmente están relacionados con la confianza que pone que tiene ese mismo una persona para dirigir a otras a otras personas pues bueno les típicas preguntas eh, bueno pues si tienes que coordinar a una serie de, eh, de obreros para que fejan una obra, a ver capaz no te ves y claro que yo lo que pasa que hay personas seguramente que, que lo que pasa allí, que bueno pues pues que tengan miedo ¿eh? que tengan miedo a, a afrontar esa bueno pues podríamos llamar responsabilidad ¿eh? que tengan miedo o que sencillamente no tengan no tengan ganas y os dé a pereza afrontar ese ese tipo de ¿eh? ese tipo de responsabilidad bueno esas esas personas ¿eh? a lo mejor puntúa abajo en una en autoconfianza curiosamente puntúa abajo una autoconfianza tanto la persona que realmente no confía en que tenga la, la capacidad para pa poder para poder asumir esa tarea y también puntúa abajo la persona que no confía en sí misma en esas capacidades ¿eh? para para pa, para desarrollar la tarea ¿eh? para pa organizar a otras personas, sino que sencillamente, pues eso, pues da pereza ponerse a ello, ¿m? pues también punto abajo. Y lo que es más más triste, yo pienso, es que eh, las personas que a lo mejor tienen ideas semejantes a las que yo cuento tantas veces aquí, eh, de, de opinen que no son quién, para pa tener que manejar la voluntad de tres personas no estamos hablando ni del trabajo en equipo ni de la, la dirección por el más apto, digamos o la, o la dirección aceptada por otros individuos ellos eh, soy el primero que no tengo ningún problema en someterme a otro individuo si, si otro eh, yo considero que sabe más que yo por ejemplo, a ver eh, si yo tengo que hacer un arreglo de fontanería ¿Eh? Y me viene un fontanero y me dice: Estoy echando un gapito, estoy peonándolo, y dime: eh, Yo qué sé, pues aprieta ese tornillo. Bueno, pues yo no tengo ningún problema en aceptar la autoridad ¿eh? y apretar el, el tornillo en cuestión que él me manda. Que pasó, él sabe de fontanería más que yo y yo asumo. ¿Eh? Sin ningún problema, yo lo asumo. Pero bueno, eh, de la misma manera, o de otra manera totalmente diferente. Yo no me considero que yo sepa bueno, pues ninguna cosa ¿eh? que sea lo suficientemente importante como para eh, imponer la decisión a otras personas, a otros individuos. Otra cosa y es que esos otros individuos en un determinado momento me otorren ¿eh? o, la confianza o, o que digan: Oye, pues mira, considero que efectivamente el anedónico miserable. En la capacidad de dirigirme en esta en esta circunstancia manda huevos que ya piense eso no pero bueno oye si lo piensa y, y que sigime sí, oíste tranquilo que venga que venga tres de menos sé, no tengo no tengo mayor problema pero pero sí sí sí que sí que pasa eso que os digo y, y pasa en muchos otros ámbitos eh, los test las mediciones son pensados para la población general dan medidos los resultados en función de la población general eh, si de alguno de alguna vez hicisteis algún test, alguna prueba de este tipo y después accedisteis a un informe bueno, un informe serio, <risa> y profesional no estoy diciendo lo, los tests que, que pueden aparecer en revistas del corazón o en revistas estas que llamen femenines lo de mi madre que son muy aficionadas a, a poner test, ¿eh? pues test que dice cómo de infiel yes o o cómo de mucho te pica el dedo gordo pie derecho y respondes una serie de preguntas que a lo mejor resulta que pasa a ver si te pica o no el dedo gordo pie derecho Nada más tenéis que focalizar la toda atención en el dedo gordo, del pie derecho y saber, ah, pues me pica o no me pica. No, pues resulta que hay que hacer que el test. <risa> Mira, mi mí me echa muchas muchas mucha gracia. Yo, bueno, por pues, cosas que estudié y tal, tuve que, que pasar y ustedes de, de personalidad, los amigos y tal, me en cosas como la, la introversión, el, el neuroticismo, yo es una persona tranquila, nerviosa, y, bueno, en el test y al acabar preguntaba, qué es algo cómo soy cómo soy dímelo dímelo yo yo os decía digo joder cómo es que no sabes tú cómo es ¿Eh? no sabes tú si si es extrovertido si te gusta hablar con la gente si es tímido si de mano prefieres eh, quedar en un segundo plano que que no sabes tú no sabes tú si si es nervioso o si es tranquilo No sabes si tienes una estabilidad emocional a través de las diferentes situaciones que te suceden en la vida, en el tu día a día, o, o todo lo contrario, o, o, o, o, o cambies de emoción a una velocidad tremenda. Que que no lo sabes tú, joder, tengo que decírtelo yo. Claro, ellos miradme como diciendo, joder, pues claro, pues para es para que me lo digas, ¿no? <risa> bueno, pues sí, oye, lo mejor. Pero yo os digo, tan... tan como se dice, eh, estandarizados ¿m? estandarizados para pa la población para la población general yo siempre recordaré aquel creo que, bueno, estoy casi convencido de que ya lo conté eh, más de una vez en, en este programa ¿m? pero al cordeo, pues, de entonces de aquella vez que os conté lo de cuando, bueno, pues hay muchos años, hay, yo que sé pues habrá de algo más de, de, de 20 añinos Pues tuve que ir a una escuela, ya nenos de ocho, nueve años, diez, tuve que pasar ellos test de esos, ¿eh? test de inteligencia, manda collones, bueno, test de inteligencia. Y entre ellos había una, una pregunta, la mmm, que salían varios varios elementos, y había que decir cuáles eh, tenían cosas en común y, y por qué, ¿eh? y cual, y cuáles jorujías. Bueno, pues había uno que salía eh, los tres términos, no me acuerdo cuáles llenen. Ahora sí que voy a mentir conscientemente. Mentir no, voy a poner un ejemplo. ¿Mm? De hecho, claro, que no recuerdo bien los elementos que llenen. Pero bueno, oye, pues eh, uno, uno decía, pues a ver, entre estas eh, tres cosas, eh, ¿cuál lleva qué dos tienen relación y, y cuál no? Pues eh, agua, aire y, y aceite. Entonces el, el nen no se supone que tenía que contestar. Pues el agua y el aceite están relacionados porque son líquidos. El, el aire y el gaseoso no se toca. Y por embargo, <risa> un rapaz me dijo, eh, los relacionados son el aire y el agua. Eh, y yo tenía que tomar también la verdad que este test en ese aspecto no y era ...no era de estos mecánicos cuantitativos... ...sino que llega era cualitativo... ...yo también tenía que tomar... Eh, el ...tenía que anotar el porqué de la respuesta... ...y pues, el niño el porqué y anotalo. ...y yo dije ¿por qué? ¿por qué? ...y entonces claro el niño... ...el niño díxome... ¿por ...porque el agua y, y el aire... ...contienen oxígeno... ¿eh? ...y el aceite no... ...coño... ...que, llegue, que no lleve una respuesta inteligente... ...que yo lo que pasa... ...que como la respuesta estándar para la mayoría de la población... ...de, de la edad que el guaje, pues de hecho nueve años... ...y el agua y el aceite porque son, porque son líquidos... ...pues entonces eh, el guaje sí, pese a ser mm, seguramente más inteligente... ...y tener más conocimientos que la media de la gente de la ciudad, ...salía tonto, ¿eh? Otro ejemplo, pues tenedor, eh, cuchara de palo, eh, coche... y uno me decía, los que están relacionados son el tenedor y el coche, porque eh, los dos están fechos de metal, y eh, la cuchara de palo y eh, de madera. Bueno, pues, pues sí, a ver, no llenen ninguna de estas cosas, y era otra en la que ya era más, más evidente, eh, todavía mucho más evidente la relación, y era más evidente lo que no se relacionaba, pero la respuesta que me dio el guaje tenía que ver con la composición química, de dos de los elementos que, de los dos que supuestamente no están relacionados bueno pues lo que vos digo el guaje el guaje en cuestión quedó como tonto ¿eh? quedó como tonto porque dio una serie de respuestas muy originales muy, mucho más originales que eh, más inteligentes que la, que la mayoría de la sociedad pero precisamente por eso ¿eh? por salirse del rebaño por salir del redil por ser distinto a los demás por eso salía salía como tonto Hombre, también hay otra cosa para la que, para la que sí que sirven lo, los test, ¿eh? ¿eh? Hombre, yo en general, a ver, no me gusten, ¿eh? Son una cosa cuantitativa y yo soy de lo, de lo cualitativo, ¿eh? Soy más de la importancia de que el niño, es ¿eh? Si me dijera que el aire y el agua contienen un xixi, ¿no? Que de decir directamente, y tonto, porque, ¿eh? porque no da la, la respuesta adecuada. Yo soy más de lo... De lo, de lo <coughs> ...de lo cualitativo... ...a ver si sí, verdad que si tienes que hacer... ...una medición de... ...de, de 500 personas... ...pues igual, oye, ¿no? pues para hacer un primer... ...escaneo... ¿eh? ...un primer escaneo rápido, vale... ...aunque tampoco sepa que va a hacer falta... hacer una medición de nada en 500 personas... ...no se me ocurre situación... ...a la que sea necesario... ...pero bueno, o no siendo que también... ...los utilices... ¿eh? ...una cosa medio cualitativa... ...medio cuantitativa... A detectar otras cosas que a lo mejor eh, directamente son más difíciles de, de responder, porque estoy divagando, pero acuérdame también en aquella situación de aquella niña de la que también vos, vos falé que, que decía: A ver, de estos tres elementos, pues el sartén, eh, plancha y rueda de coche, y dice: ¿Cuáles son los dos relacionados? Y a me decía la sartén y la plancha. Y yo decía, bueno, pues está bien, porque según son dos herramientas, eh, utensilios de cocina, eh, de cocina madre del hogar, y bueno, pues puede, puede ser. Pero claro, yo tenía que hacer esa, esa pregunta extra de por qué. Y, y, y por qué? ¿por qué? Y esa respuesta fue porque les dos, mirándome a, a los huellos así de una manera, una mirada muy, muy fixe y muy triste... dijo eso de porque los dos pueden hacer mucho daño qué miedo no bueno pues resulto que eso me dijo la la niña en cuestión de todas maneras todo esto que que vos conté hasta agora No tiene mucho que ver con el tema del que yo quería hablar, porque pues es yo lo que de verdad, joder, hostia, me pasó hoy por la mañana. ¿Mm? Pues hoy por la mañana estaba, estaba una, una serie de, de personas haciendo ese ejercicio para fomentar el autoconocimiento que consistía en, en responder a una serie de preguntas. Claro, yo ya que estaba allí, estaba sintiendo cuáles eran las preguntas. Intentaba yo también contestarles y pescancíeme de que, bueno, pues como una vez más se daba esa situación de que al no tener respuesta estándar, yo hubiera resultado, bueno, pues un individuo con un nivel bajísimo de autoconocimiento, porque yo casi no podía responder a ninguna de aquellas preguntas con no tenía una respuesta clara, ¿eh? podía tener una respuesta difusa pero no una clara claro, preguntaba cosas como como las que yo me pregunto muchas veces ¿eh? aquí en la en la emisora, una pregunta y ¿cuál es tu libro favorito? <risa> claro, yo pensaba si me preguntan a mí, ¿qué fue? ¿qué digo? ¿qué digo? ¿el, el 1984 de, de Orwell? Meca, no, no, calla, pero si acabo de decir hay momento que que yo lo que latro y el, el, el de Momo, de Mijael Lende. Hostia, pero resulta que fue un par de salmanes que hice un programa en el que decía que no, no, que los fascinantes iré en el, el, el misterio de la isla de Tokland de, de, de Jomanel Gisbert, y, y, y el del de elogio de la vida de, de Alexander de Vindil. Claro, lo que pasa es que también digo muchas veces que, que bueno, que wow hubo de vendetta del amor, que soy él, lo más... Y, pensar en no sé entender yo vais autoconocimiento pues porque sí porque si una persona que tenga un autoconocimiento claro y definido pues será capaz de decir yo el libro de cabecera ye este y nada más este en todas las situaciones no ye como nos cantares que pues ser un nunca de situación venga pero yo que pregunté a ellos también cuál es grupo favorito eh cuál es cuál es tu cantar favorito Claro, yo tengo que escoger el, el, la mi banda favorita, hombre, yo cuido que llegue legales, pero oye que de, depende el momento, ¿eh? Hay unos años decíamos ¡Ah, desorden público! ¿eh? Otras veces decía, ¡Ah, escorbuto! ¡Tijón en blu! ¿Qué sé yo? ¿Cuál llegue de verdad? No lo sé, depende del momento. El cantar, el cantar sí que, que, que no sabría ni siquiera decir un, un cantar, ¿eh? Si, si la banda depende tantísimo del momento, del cantar... Joder, si estás triste, ¿eh? en ese momento, pues, pues joder, del todo favorito será un cantar triste. Si estás alegre, pues querrás dar algo alegre y y bailar y la de mi madre. Ahí bastante imposible, bastante imposible seleccionar un cantar favorito, una película favorita. Otro sitio, o, otra cosa, otra pregunta que yo ellos en ¿quién coño va a decir Bueno, qué sé si yo, de alguno seguro que sí que tendréis la vuestra peli favorita. Yo no la tengo. ¿eh? Igual de verdad que, que, que yo tengo un, un pésimo nivel de, de autoconocimiento y que el resto de las personas tienen lo mejor. Pues ser eso, pues ser eso perfectamente también. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más cosas yo os pregunto? Ah, sí, ¿a dónde, dónde te gustaría ir de vacaciones? Ay, madre, no tengo ni puta idea, ¿eh? yo de fecho les, les pocas veces o muchas que, bueno, muchas comparadas con los que no van, fueron nunca y pocas comparadas con los que van siempre, fui de vacaciones en ningún sitio y la mayoría de ellos la verdad pues pues fui bueno, fue algo eso que, mí, que yo os pues, cuento que me presta que lle meter la, la tienda campaña en el maletero ¿eh? o ponerla en el portabutos de la bicicleta y pedir por ahí donde donde cuadre hombre sí siempre con ¿eh? con una con una, un pequeño esbozo ¿eh? un esbozo previo del sitio donde voy a tirar pero pero bueno pues que después igual acabo allí o acabo en otro sitio ¿eh? <coughs> de hecho bueno por lo menos que bien supone que tengo vacaciones ¿eh? entonces bueno pues igual eh, de hecho de hacer anedonia un par de semanas de repaso Y luego vos cuento que tuve aquí, tuve allí, tuve la de mi madre, hicí esto, fui lo otro, o aburrime como una ostra, o no, un no hicí nada, tuve tu puto día tirado en, en, en, qué sé yo, en donde. Digo decir en el sofá, pero yo no me tiro casi nunca en el sofá. Tengo una butaca de este es cómoda, es que más saca lo de los pies para poner los pies, y, pues igual paso que se día sentado en no, una no butaca esa. Sin comer y durmiendo allí, eh, sí, pues igual, igual fue eso. Bueno, no sé, ya os contaré si voy a si, si fue algo o no lo, no lo fue, pero a yo, por ejemplo, ¿eh? yo flipaba porque toda aquella gente, pues era capaz de decir, ah, oh, pues a mí me gustaría medir al Caribe, o a mí me gustaría medir a Grecia, o a mí me gustaría me Madre de Dios, yo no tengo ningún interés en en ir a ningún de esos sitios. ¿eh? A lo mejor tenía tenía razón una. una ¿Eh? ...una moza que yo tuve muchos años... ...porque ¿sí, yo también... ...yo eh? tuve alguna relación sentimental... ...no tuvieron nada más... ...pero bueno, oye... Eh, ...vale no, joder... Ah, ...seguro que, que lo habrá que no tiene ninguna... Ah, ...habrá algo que tiene muchas... ...yo tampoco oye que... Eh, ...que sea ninguna ventaja... ...bueno, la cuestión de que... ...eso que decía... que ...con esta mujer pues... pues uno de ...los conflictos que tuve... ...ya que yo no tenía tampoco mucho interés... pues ella pues, gustaba ir de vacaciones a Calcarayu, y yo tampoco tenía mucho mucho interés en eso. ¿eh? Entonces, bueno, claro, ponéis en el conflicto, que yo, la verdad, coger un avión y y, y en Corralín a ver, pues yo qué sé, pueblos del África y, y meterse en un gueto para turistas, y como que no, no <risa> era, era lo mío. Eh, pero bueno, pues ella eh, tenía, tenía lo más claro y a lo mayor mi problema una vez más era que era autoconocimiento que yo no sabía esas cosas, ¿cómo te a saberlo? pero ya, mira, hubo una pregunta que hicieron ¿eh? y eh, eh, pero nadie no que estaba mordiendo un pellejo, que aquí en el, en el dedo gordo de la, de la mano izquierda tenía un pellejo y bueno pues mordido ¡ay coño, marchó un eh, macetu! ¡ay, ¡ay! Marchó del chat, bueno, pues oye, no, pues esta vez tengo la clavicia para abajo, y, y se supone, ¿eh? supone, déjame mirar bien, si sí, clavi, clavijina para abajo, y, y que está saliendo lo, lo que estoy falando, está saliendo la antena. Eh, bueno, pues eso. a mm. Eso que decía la, la pregunta que ellos hacían, que casi todos sabían responder, eh, pero que para mí es absolutamente. Soy incapaz de, de responderla. Y ya que preguntaba en eso de... Eh, ¿Cuál y eh? ¿Cuál o cuál a quién y el to ídolo? Mm? ¿O la to ídola? Madre de Dios. Yo no tengo ni puta idea. Eh, cuido que no hay ningún personaje... Ni en actual, ni en la historia... Con el que yo me identifique... Eh, vamos entiendo que, que ya le la idolatría, que idolatrar, pues supongo que ya, básicamente pues ah, maceto, me no Marcheto y aquí, va, ah, hola Macetu, menos mal, menos mal que ya pensé yo que estaba yo solo y que volviera a cometer la pifia de la semana pasada de que, de que, no estaba, de que no estaba emitiendo, sí, sí, estoy emitiendo. Buenas noches, Macetu. Pues maceto, por cierto, tú a ver, voy a aprovechar que ya que llegué El, el único la única interacción que tengo esta, esta tarde-noche. Eh, Maceto, ¿tú tienes algún ídolo? ¿Eh? Porque yo la verdad que ya os digo, no tengo. Supongo que la idolatría eh, hacia un otro individuo y considerar ese individuo como de alguien que tú quisieras ser. O lo mejor, por lo menos, sencillamente, un, un aspecto. ¿Mm? -me, hace, tú estoy escuchando te hago mis labores bueno, Pues yo estoy poniéndote otra, joder <risa> A ver si, te, si se te ocurre de algo para pa decirme Porque yo la verdad que, que no sé quién eh, Eso pues un ídolo supongo que sería una persona eh, un, un individuo eh, que por lo menos el, lo que tú lo, lo que tú conoces de él pues que querríes ser igual comportarte igual que te parece digno de, de admiración a yo admiro de algunas cosas de, de algunas personas pero no por eso siento esa idolatría y es verdad que quedaba como muy programo muy guay decirlo pero bueno pues yo admiro más a, a personas de, de la calle que hacen cosas importantes que no a grandes personajes de estos medios mediáticos o tal Otro, otra fuente de la que, bueno, pues de la que de algunas personas eh, coyen a los ídolos, eh, ponen en, en función la, so, la so idolatría, pues son a lo mejor eh, personajes históricos. ¿eh? Busquen la historia y dicen, ah, el, el mídolo y Martín King o el ídolo y... Pues, pues Napoleón o Alejandro Magno o, o, o qué sé yo. Yo ahí, pues, tuviera que coger un, un personaje histórico, pues a los mejor decía, no, pues el mío ídolo ya en eh, Néstor Magno. Coño, pero Néstor Magno, joder, básicamente ya era... Eh, no era, eh, a ver, básicamente era un campesino y era un, un campesino anarquista, pero la parte de la sovida que mejor conocemos, pues, bueno, pues fue un líder militar, ¿eh? ¿Idolatro yo a un líder militar? Pues no, no un idolatro a un líder militar, pues, a ver, entendámonos, aunque fuera un líder guerrillero uy, y... y que quisiera defender a su pueblo, y la anarquía, y la de mi madre, no, pues mira, yo no tanto como idolatralo, no lo idolatro, yo que sé, podía idolatrar a, a la Alessandra de Viznil, ¿eh? esa que, que disfrutó tanto de la su vida, y que también tenía un pensamiento anarquista, pero bueno, también estaba como una carrapeta, y decía que, que creara un espíritu con conciencia propia en el Tíbet, Pues, estaba como una carrapeta cómo voy a soltar yo a una que está como una carrapeta o lo mejor sí o lo mejor sí porque bueno pues las personas con con, con enfermedades mentales que ellos pueden tener unos pensamientos muy heterodoxos normalmente gustan y, y va fuego fego <coughs> relativa amistad con, con muchas de ellas pero bueno que no no que no de verdad que no me encuentro yo Un personaje, lo que sea el cuento, pero claro, esto tampoco podría decirlo en un, un ambiente heterodoxo, que podría llevar a, pues, a equívocos, seguramente llevaría a equívocos. Eh, yo idolatrar, no ni idolatro a ningún personaje ni actual ni histórico, pero si sí hay un personaje histórico que me genera mucha curiosidad, ¿eh? mucha curiosidad y, y me interesa, pues. ...pues saber cosas, muchas cosas de él... ...y mando, wow, pues... ...el pues, personaje en cuestión... ...y y Hitler... ¿eh? ...a lo mejor ya por... ...por esa, no sé... ...esa ese iconoclastia que, que yo practico... ...y como todo el mundo piensa que hay un demonio... pues ...se me cae bien... ...me cae bien, no, no me cae bien... ...pero bueno, oye, pues... pues sí que me causa mucha curiosidad, básicamente por lo que ya comenté aquí de algunas veces, ya lo sé, no digo nada nuevo, <risa> no digo nada nuevo, pero bueno, pues como perdió, ¿eh? y como lo que es la mayor parte de las cosas que sabemos, que conocemos de si, ese de si individuo, ¿eh? son los que dijeron los, los los enemigos, pues bueno, a lo mejor... Eh, Eh, nunca nuncaba de más conocer cosas mmm, bueno pues que están más allá de, de, de esa versión dice tú en el chat yo tampoco encuentro ningún ídolo a lo mejor aún no lo conozco o a lo mejor precisamente pues pues tienes una, eh, unas características de personalidad que te lleven a no considerar que nadie tenga por qué ser la togu eh, la toya y es Tú mismo ¿eh? y como mucho lo mejor, pues conocer a, a otras personas que, bueno, pues que puedas consideraros guía o ejemplo en algún aspecto, pero no en todos. No sé, digo yo. ¿eh? Hombre, yo a Hitler, ya ves, tampoco lo, lo seguiría ni y también un líder militar, eh, posiblemente racista, eh, mató mucha gente, fue el causante de, de, de muchos miles de... de torturas y muertes bueno pues lógicamente no voy yo a idolatrar eh, a ese personaje pero bueno si me genera mucho mucho interés Un personaje que al fin y al cabo no llega y, y esto sí que lo digo eh, y esto sí que suele resquemar eh, que no llega peor que, que todos los demás que pues posiblemente no llega peor que no llega mucho peor que churchill ni por supuesto que Stalin ni nadie ni posiblemente que que Roosevelt porque bueno pues todos más o menos eran todos esos llenos racistas todos esos mataron mucha gente todos esos no tuvieron ningún problema para pa torturar bueno pues provocaron muerte y tortura de muchas personas por eso por pésimos pues, Roosevelt si no me equivoco fue el que Dio la orden de, de lanzar dos bombas nucleares <risa> Ya no, no ni valeo con la primera Mandó ¿eh? no, tirar a otra Una muerte espantosa Un, un terror espantoso que se generó Hoy que está de moda da Que ya no estaba tan de moda El término terrorismo y terrorista Vamos, y, si el terrorista Y el que provoca terror Pues más terror del que pudo provocarla la explosión de la bomba nuclear en el Chapón, pues que quieres que te diga, no, no creo. Eh, joder, pues, pues Stalin, bueno, ¿por qué contar los crímenes de, de Stalin? Eso fue un, un un buen montón, ¿no? Un buen montón. Empezando, bueno, eso, eso me parece que ya fue en antes de la guerra, lo de, lo de, los del cuando fue la hambruna de Ucrania que provocó la Creo que fue el primero de la guerra, pero bueno, igual, hizo muchos burráes todo, todo el tiempo que él mandó. El Churchill mató de fame a, creo que ya era gente, del, un montón de gente del Pakistán, porque, bueno, agarró, agarró las reservas de, de comida para para pa alimentar al ejército. Y oye, pues esos que morrieron, que tampoco, hostia, que, que van a ser esos igual de personas los... los hindúes esos que los británicos no me no por dios ¿eh? va ¿eh? y también comenté de alguna vez lo del racismo implícito a ver para empezar el antisemitismo antisemitas lleno tu dios ¿eh? no nada más los los nazis en aquel momento ¿eh? antisemita y era tu cristo ¿eh? todos todos eh, todos los estados enfrentados que tenían la so, eh, la, so, la so porción de antisemitismo. Que ya lo que pasa, que hubo unos que perdieron. Que a lo mejor hicieron más burraes de los que llegaron a hacer los demás. Te si digo que no. Eh, hicieron unos burraes bastante gordes. O eso por lo menos nos cuentan, o nos cuentan lo más gordo de de todo Tobet, si, eh, si fuese lo más gordo. Eh, todo, a ver, si en los campos de concentración de japoneses de por el merefecho de serlo eh, de los Estados Unidos, no se cometió también de alguna salvajada, lo que pasa es como ellos ganaron, eh, pues tampoco eso no se cuenta, eso se silencia. ¿eh? los alemanes como perdieron pues cuentas sí, sí, y a lo mejor incluso magnifica, se mete tú a saber ¿eh? mete tú a saber si se magnifica o no queye eh, que los israelíes no fan también barbaridades, sí sí también les fácil va a ser que va a ser que los estados ¿eh? no hay ninguno no hay ninguno bueno ¿eh? igual, va, igual va va a ser eso que, que, que acaben todos, que, que vamos <risa> bueno ...vamos a poner un cantar... ...cuánto tiempo vamos llevamos de... ...dice Maceto... ...as menos con la edad de unas y otras personas... ...pero no considero ídolo a nadie... ...pero fueron los nazis los que llevaron... ...a ir las historias raciales, ¿no? ...pues no lo sé Maceto, no lo sé... ...eso es lo que nos llegó... Eh, ...a ver, pues... Eh, ...está claro que... ...el nazismo... ...la ideología nazi... ...según lo que nos llega ahora mismo... Pues efectivamente se basaba se basaba en la, la raza y ¿eh? y hicieron segregación racial y la barbaridad aquella de los campos de concentración y demás pero bueno eh, hay declaraciones por ahí de, de Churchill diciendo que bueno pues que tampoco hay eh, tampoco hay por qué considerar oye, humanos al mismo nivel a los indios o los árabes que a los que a los blancos Eh, en Estados Unidos pues, hicieronse campos de concentración para los japoneses por mero fecho de celo. No hay que hicieran campos de concentración para los inmigrantes japoneses. No, no, hicieron campos de concentración para la gente con rasgos japoneses. Y como bien decían en, en una película que ya mencioné aquí más de una vez, que no me acuerdo como ni de quién y ni tal, pero era una especie de, de, de docu docudrama, bueno, no sé, eh, sobre los juicios de, de Nuremberg. Llevi un momento en que un sheriff alte nazi, no me acuerdo cuál ya, creo que ya era, Gering pudo ser, German Gering, no lo sé, bueno, no me acuerdo ahora mismo, pero bueno, estaba hablando con un periodista americano y decía ahí eso de, de que ¿eh? de que los americanos eran tan racistas como ellos, ¿eh? porque tiraron las bombas nucleares, decía él nunca hubiera Estados Unidos nunca hubiera tirado la bomba nuclear en una ciudad alemana, eh, porque no hubiera soportado eran niñitos blancos muertos. ¿eh? Por embargo, tiróla en Japón, porque los japoneses, bueno pues no llenen exactamente personas, no llenen tan personas como los blancos. Nunca hubieran tirado la bomba en Europa, pero tirarlo allí. No sé si lleve verdad o mentira, pero bueno, pues oye, que, que el racismo ya era la, la idea predominante en aquel en aquel tiempo, pues bueno, tampoco hay por qué poner un en cuestión en duda, porque bueno, eso seguramente nos llega. Que yo lo que pasa, que todos los demás llegan a no sé eso y otras cosas, yo qué sé. Eh, por ejemplo en Suecia Suecia practicó hasta hace cuatro días la eucinesia la eutanasia si no es racista joder, mando huevos eh, racista y, y bueno podemos llamarla de otra manera no sé exactamente cómo porque no era mucho no llegué exactamente a la raza lo que lo que hacía eh, esterilizar por día algunas personas pues ya eran estares ¿eh? y al tener una, una discapacidad pues bueno, pues al que tiene una discapacidad intelectual se lo, se lo esteriliza eh, sin pedir permiso, por ejemplo y eso fueron los huecos, mira tú que una eh, democracia tan antigua como, como el reino de Suecia pues mira, pues ellos hacían, hacían esas cosas ya te digo eh, los nazis fueron los que llevaron más allá las teorías raciales no te sabría decir Y, y no me atrevería, no me atrevería a afirmarlo al cien por cien. En absoluto. Eh, en absoluto me atrevería. Los nazis perdieron. ¿eh? Entonces es el discurso que el discurso que conocemos y es de los ganadores. Eh, incluso los documentos o los restos o, o lo que o lo, o los, los testimonios que podamos eh, tener directamente de ellos normalmente vienen tamizados yo tengo esta característica hombre, yo los derrotados <risa> los derrotados los débiles yo me llamar débiles a los nazis <risa> tampoco no pero bueno pero bueno yo pienso que me entiendes lo que quiero decir eh, la mío iconoclastia, seguramente que estamos hablando de de ídolos A mi iconoclastia pues fueime siempre ir un pocoquiñino a la contra eh, respeto yo a los nazis eh, toleraría un régimen como aquel fue lo fin de ello no sencillamente digo que, que son exactamente iguales ¿eh? que, que cualquier que cualquier otro exactamente igual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 la tristeza cuando empieza mentira no se va La verdad sintiendo radio cucaracha radio Cucala, radio, radio libre dubio sigue sintiendo 107.3 de la frecuencia modulada o sigue sintiendo la nueva emisión digital a través del triple punto está sintiendo anedonia en punto directo si son las 21 y 57 minutos de cinco, del 5 del 5 de Shunetu. del año 2018, mil dieciocho, si cualquier otro momento estás sintiéndonos desde de casa a Dios, o estás sintiendo este un diferido, o hay un efecto paranormal, un montón de cosas. Y siguiendo sobre con el discurso este sobre, sobre el. sobre el racismo, ¿eh? sobre el. ...en el racismo de si... Eh, surgió esto de si los... ...si los nazis eran peores o mejores que, ...que todos los demás... ...estaba eh, yo aquí... Ma, ...manteniendo una discusión con... ...una discusión amigable... ...una conversación con el mi amigo Macetu... A través del, del chat al que vos animo... ...que ay, sí, vea, de la misma manera que vos digo... Ay, si me llamas, no cojo, ...si vos metéis al chat... ...charramos, sí, hombre, sí... Oh, chato, ...yo hecho un charrán del, del copón... ...y yo decía... Eh, Decía Maceto, de decía forón, fueron los nazis los que llevaron más allá las teorías raciales, y yo decía respondí que fueron dos más o menos iguales, la única diferencia, y algunos ganaron y, y otros perdieron. ¿Eh? Decía el me el antisemitismo expandióse mucho a finales del 19. Y, y los fascistas lo usaron como parte importante de su discurso. ¿de ¿verdad? O por lo menos eso es allí la información que llegó a nosotros hasta ahora. Yo no sé si el, el, el resto, otras ideologías, también lo, lo utilizaron. También lo utilizaron en el su discurso. Que se yo, oye, pues pues mínimamente, más, más para allá, en España, pues también se utilizó el, el racismo. ¿eh? Eh, se utilizó, se sigue utilizando. ¿también? porque decía yo también, ¿eh? decía yo también a, a, a Maceto a través del chat, que que el racismo, ¿eh? está ahí, está ahí yo también. Seguramente hoy eh, no habla nadie de la sangre, ¿eh? no habla nadie de que la diferencia sea no chienes, pero que, que, que, que hoy en día, ¿eh? Eh, no estamos viendo todos los días no estamos viendo todas las noticias estas de eh, que, que nos hablan del extremo racismo de los estados actuales ¿m? de los supuestos estados desarrollados que ponen muros ¿m? que ponen alambres al, al de pinchos ¿m? para no dejar pasar a, a esos que vienen de, del otro continente eh, estamos aquí en Europa En Europa están falando un montón de ¿eh? un montón de líderes de democracias de sistema tan maravilloso tan tan precioso que es la democracia están falando los líderes de las democracias y acordando hacer campos de concentración menos de otra manera pero esos esos son campos de concentración de negros ¿eh? están, ellos dicen de otra manera dicen Pues, pues campos de de, de refugiados no son campos de concentración de negros ¿eh? de putos negros de mierda sí va. podían decirlo así no podían ¿eh? quitar los, los eufemismos ¿eh? de los de los, los discursos y decir vamos a hacer en el norte de África en Libia que llegue... ¿eh? un estado un estado fallido gracias fallido y un término que utilizan ellos Un, un territorio en el que ¿eh? en el en el que manda la fuerza ¿eh? la fuerza la tortura el dolor la agresividad gracias a qué gracias a la maravillosa OTAN que, que destruyó lo que es lo que ya había no es que yo defienda a estaría ¿eh? <risa> bueno estaría bueno pero ya que eh, no tengo falta de defender a, a Gaddafi para decir que lo que hay ahora ¿eh? provocado por Occidente ¿eh? o por, oh, por eso que llamen occidente ¿Mm? que como decía un cantar no me acuerdo de quién y dice dicen occidente y la tierra es redonda y yo no entiendo nada no me acuerdo de quién ya ese cantar eh... en la donde no nada ah sí la polla apoyar joder sí, la pues que ahora no un cantar pero de momento eh sentí lui, y sentí y, y pescancéme de que hiera la voz de, de baristola que tengo una que tengo una cabeza bueno pues eso que podían eh, decirse eh, eh, los occidentales eh, que, que no llegue que a hacer eh, eh, centros de, de inmigrantes en en Libia ¿Eh? van a hacer campos de concentración de putos negros en el desierto sí eso y es lo que lo que van a hacer a todos los putos negros que, que porque ellos lo que ellos prestarían y que se ahogaren ¿eh? si pudiera ser que se que si pudiera ser que se ahogaren todos en el Mediterráneo en la que intenten pasar mejor ¿eh? supongo que no pasará mucho tiempo antes de que eh, de que surda de alguna de alguna noticia de de yo que sé pues de alguna patrullera italiana digo italia porque está de moda pero podría ser una griega o puede ser una española cualquier día ahora bueno pues pues ahora está de moda acoger ¿eh? que españa acogía a los negros ¿eh? pero cualquier día deja de estar ¿eh? deja de estar y les patrulleres Eh, de, de, la, de la democrática y libre Europa, pues seguramente empezarán a, a matar, a disparar y matar a gente en, eh, de los que intentan venir para acá, de los que intenten venir de la de la miseria para pa el primer mundo. Diz eh, Macetu, no sé si quieren que se ahoguen o trabajen para ellos. Ya, ya pienso que ya tienen bastante con nosotros para trabajar. ¿Mm? Yo creo que con, con que se ahogan según las necesidades de la economía. O siempre supongo que sí, si en un momento dado tuvieron mucha falta de ellos, de entrar, eh. Ese no hay un problema, de señalos entrar y traeríanlos, eh, y traeríanlos. O siempre siempre nos cuenten eso de que eh, la inmigración española y, y de otros sitios fue la que la que levantó a Alemania en la posguerra. Eh, pues no sé si es verdad o si es mentira pero bueno, pues, pues puede ser perfectamente que en un momento de falta falta inmigrantes para trabajar, pero ahora mismo por lo visto no, por lo visto no y bueno, pues lo que, lo que más quieren es meterlos en campos de concentración eh. campos de concentración vamos a, vamos a evitar los eufemismos campos de concentración eso oye eh. eso eh, tan feo que hicieron los, los nazis con los judíos y los enemigos ideológicos de, de otros de otros de otros tipos y eso que hicieron también los los eh, ese, los de los Estados Unidos con los con los japoneses en la Segunda Guerra Mundial y eso que que hicieron también los de algunos de los bandos yugoslavos no sé cuál con los enemigos no sé cuáles tampoco eh, de ...de los campos de concentración... ...sí, hay hay pocos los... ...cuando fueron las guerras de Yugoslavia... ...en los 90, por ahí... ...bueno, pues cuando eso, pues hubo... imágenes de campos de concentración... ...que vete tú otra vez a saber si eran verdad o mentira... ...porque parece pues, me, que... ...que las semillas que salían eran de campos de concentración... ...supuestamente hechos por los serbios... ...y donde metían a, a los enemigos... ...y bueno, pues como los serbios llenan ...el enemigo oficial... ...que llenan una pandilla... ...a ver... Los serbios no, los dirigentes, como siempre, ¿eh? que son al final los, los responsables y son los que azucen y, y los que allenen a la gente que vive en el suicidio. ¿Qué coño tendría un serbio contra un croata? Ni al revés, joder. ¿eh? ¿Qué coño puede tener una persona contra otra? ¿Qué coño puede tener un europeo blanco contra un africano negro? ¿Eh? ¿Qué, qué, ¿Qué puede tener? ¿Qué puede tener? La semana pasada hablábamos de los estereotipos, supongo que bueno, pues oye, que eh, eh, uno que no nos cabe toda la información en la cabeza, hay eh, que clasificarla de alguna manera, y otra que les categoríes para clasificar, oye, pues les eh, bien desde la escuela, desde los medios, desde los que manden. Enséñenos cómo, eh, cómo, hay, que, cómo hay que clasificar. Oye, mira, no categoríes en. Entre pro, ricos... Eh, no, no, categoriza entre negros, blancos, tal... Eh, eh, los negros son así, así, y los blancos son así, así... así né, y los chitanos son todos así, así, así... así né, ¿eh? No tiene que ver... Eh, yo qué sé, cosas como... Como como lo, lo que trabajen, perros que ingresen... No, no, y, y, y, y otra cuestión... Son las razas, son las nacionalidades... ¿eh? Los romanos antes una raza mala... ¿eh? son malos por naturaleza nacen ¿no así son malos ¿Mm? los catalanes son malos y, y falen catalán para pa molestar a la gente ¿Eh? mando huevos mando huevos todo eso pero pero y esas sí, sí, son las clasificaciones que nos enseñan a que nos enseñen a hacer el estereotipar y el natural ¿Mm? y es natural porque por desgracia oye no, no nos cabe no nos cabe todo en el ¿eh? no nos cabe todo en la cabeza Oye, pues eh, eh, no nos cabe todo, hay que clasificar, hay que estereotipar, desgraciadamente, pero otra cosa, y es los criterios a través de los que estereotipemos. Y desgraciadamente los criterios no, son, no salen de, de nosotros. ¿eh? nosotros no, De nosotros no sale nada, es en influencias de, es en influencias de fuera. Y, lo digo, desgraciadamente les, les influencias de... de fuera eh, muchas veces lleven o a sea, estereotipar a través de, de conceptos rellenantes, de conceptos que no son nuestros, sino que vienen los vienen los dados. ¿eh? Son otros los que portan por intereses, qué sé si yo. Eh, posiblemente tenga razón maceto, más, más intereses, más intereses eh, económicos que, que, que de otra manera, ¿m? que de otro tipo. ¿m? No, pienso ya que, que hoy en día haya vaya en o casi nadie siga habiendo siga habiendo gente ¿eh? sigue habiendo gente seguramente seguirá habiendo habiendo líderes que que todavía que todavía piensa en la cena, pero seguro que la mayoría ya no no creen las diferencias de, de sangre de genes, ¿eh? de estirpe seguramente pues bueno va un poquitín más por las por la economía Mm. Eh, según fega falta pues eh, dirános y, y darános los estereotipos adecuados para pa clasificar a, a negros, a, a sudacas a, a moros mm. y según las necesidades pues seguramente en algún momento eh, los negros, sudacas y moros pues serán eh, africanos eh, eh, hermanos sudamericanos eh, Eh, será serán ciudadanos árabes ¿eh? pues seguramente en, en algún momento pasen ¿eh? todas estas cosas. Bueno amigos, pues eh, nada, esto va terminando ya. Eh, un programa muy prestoso como como todas las noches, como todas las noches de, de los jueves, noches que ya son prácticamente tardes. Un, un saludo especial, especial y, y enorme para qué coño está pasando aquí, joder. ¿Qué tal el autoplay? Del... Y, bueno mierda, ya me entiendo yo. Bueno, que serían hedonías sin pifias. Bueno, que un saludo muy especial esta noche y, y, y últimamente casi todas las noches para Macetu, porque está siendo el que viene a hacerme compañía aquí. Aquí no me no hacer el programa solo. ¿eh? De hecho, de vez en cuando, pues, María también, pero Macetu, hostia, y es muy fiel. Oye, eh, también un saludo enorme ¿eh? a la fidelidad del amigo Oscar, el de la Puela que todos los alemanes oye, pues está ahí... ...está eh, ahí pendiente de cuando sale el podcast... ...para agarrarlo algo rápidamente... ...y a todos los demás... ...a la navásico... Eh, ...que, que yo están viendo los sintientes fieles... ...un, un saludo enorme para pa ...para pa, pa, pa el sintiente mocín eh, ...y, y a todos los demás que... ...oye, perdonadme... Si ...todos los que me quedéis por ahí por medio... ...seguramente muchos... ...pero oye... ...no puedo acordarse uno de todos la memoria... ...y finita, ¿sabéis? Bueno, eso... ...besos, abrazos... Y sobre todo, sobre todo, sobre todo Que no nos goya, ¿vale? las semana que viene, más Y hacer memoria A intentar averiguar la verdadera historia Cuanto más arriba y, y más atrás. atrás Mira y verás Cómo te sorprende el poco disimulo Con que todo el mundo Cambia de chaqueta, Bata cabardina o chandal, pero nunca de gallumbos. gallumbos Y todos a una pisándote la chepa. trinca, malversa siga el paso doble la Y la flamenca Directa con ellos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 de Sin Girar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 que no te toquen que no que no que no te toquen que no te